La demanda de, del colectivo Más Río Menos Basura hacia las empresas en particular es que eh, reinventen la manera en, cual, en la cual producen y distribuyen sus productos, eliminando el uso de descartables y volviendo al uso de envases y elementos retornables, reutilizables. Eh, para conocer más información sobre la actividad que vamos a hacer el domingo, invitamos a entrar a la página más río menos basura .org. ahí encuentran un formulario y descripción y encuentran los puntos en los cuales nos vamos a encontrar. Va a haber cinco puntos, cuatro en Rosario y uno en Granero Baigorria. Eh, y bueno, Más Río, Menos Basura es, es un colectivo integrado por ocho organizaciones e instituciones, que son el Acuario del Río Paraná, el Croa, el Paraná se toca, Viernes por el Futuro, Greenpeace Rosario, STC Rosario, Taller Ecologista y la Lausel.